Hace unos cuantos días ha tenido lugar la entrega de 2.500 euros al Ayuntamiento de Fernán Núñez como donativo para la futura restauración del lienzo de la Condesa de Barajas, una información que ya dimos aquí, un proyecto que se marcó como objetivo la Asociación Los Ríos de Fernán Núñez. Bien, teníamos prevista esta entrevista para la semana anterior, pero bueno, por unas cuestiones técnicas que no vienen al caso, pues bueno, pues la tenemos ahora. Y para hablarnos eh, un poco más de esta asociación, de este y de futuros proyectos, tenemos con nosotros en nuestros estudios, como ya anunciamos, a Paqui Pintor, que es la presidenta de la asociación Los Ríos de Fernández Núñez. Buenos días, Paki. Hola, buenos días, amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, Paki, si te parece, nos gustaría conocer un poco más a la asociación. Cuéntanos cómo se pone en marcha y con qué objetivos. Bueno, la Asociación Cultural Los Ríos nace hace ya la friolera de 16 años. No está mal. En, en un grupo de amigos que tiene una incertidumbre común y una preocupación por el patrimonio local de Fernández Núñez, que se encontraba en una situación dramática. Ellos ponen pues el punto de mira en, en ese proyecto, en, en colaborar de manera totalmente altruista, poniendo su trabajo, su esfuerzo y su tiempo en buscar recursos para para ayudar a las administraciones públicas y también para darle ese tironcillo de oreja, queriendo eh, poner esa atención, ese foco de atención en que esa situación no podía continuar de esa manera, ¿no? Y de esa manera surge la Asociación Cultural. Sí, ¿y cuántos socios sois ahora y cómo os nutrís, eh, económicamente hablando? Pues actualmente somos 176 socios y socias en una localidad de 10.000 habitantes, pues la verdad es que es un, una asociación pequeña, podríamos considerar pequeña, ya que este pueblo pues por suerte cuenta con asociaciones, muchas, eh, mucho, muchas asociaciones y, y de gran importancia y, y bueno pues y solidaria, eso siempre, entonces no solo se preocupan por los demás, nuestros vecinos y vecinas, sino que también pues, se preocupan por, por el patrimonio local. Bueno, la Asociación Los Ríos siempre se ha estado o, o se vincula generalmente a la restauración de cuadros, pero no es solamente restauración de cuadros, sí, es lo que se busca, eh, claro. efectivamente se inicia eh, desde un principio, en el año 2005, con una un objetivo muy claro que era el de poner en valor y restaurar las obras del Palacio Ducal. Estamos hablando de una colección de 26 lienzos de, que va recopilando el tercer conde de fernando Núñez y que luego continúan sus sucesores en, en, en la cadena de linaje, y que efectivamente, aunque no son de un gran valor eh, pictórico, artístico, sí que lo son de valor eh, Pues bueno, pues histórico para nosotros claro. Porque ellos están transmitiendo la historia de su legado De sus antepasados a través de esos lienzos Y de esa manera nosotros también conocemos la historia A través de esos lienzos Pero efectivamente ese fue el punto de inicio De esta asociación Y que poco a poco eh, Bueno, los cuatro se han ido durante estos 16 años restaurando Con sí. lo cual eh, se avecina ya Se vislumbra esa luz al final del túnel En la que ya quedan muy poquitos por restaurar Y hemos, bueno, ser un, hemos sido un poquito más ambiciosos, no solo nos hemos limitado a los lienzos y hemos abierto otras líneas de, de actuación y de investigación para, para contribuir con ese trabajo que se inició con un grupo de amigos hace hace la friolera ya de, de 16 años. Sí, 50, 50. Bueno, pues mira, voy a contaros un poquito cómo fue la evolución. El primer cuadro que se restauró fue el de... Eh, la quinta condesa de Fernán Núñez uh -huh. eh, lo tenemos, bueno que tenemos casi todos los, los cuadros están en las instalaciones del Ayuntamiento de Fernán Núñez, esperando pues poder dar el paso a su a su hogar, a su origen, y que poco a poco se va a poder conseguir, por supuesto, y acto seguido, una vez que ya pudimos recaudar el primer dinerito para esa para ese cuadro, que no era demasiado alto porque date cuenta que El estado de conservación de los lienzos era muy importante eh, Conforme va pasando el tiempo Los lienzos cada vez se estropean más claro. Y es más difícil de recuperar Entonces los presupuestos para poder recuperar un lienzo Se hacen más altos Los restauradores suben el precio Conforme va pasando el tiempo Son 16 años cuando se inicia este proyecto Atrás sí. Ahora han pasado 16 años de lienzos Que ya estaban en un deterioro importante claro. Con lo cual ahora se han encarecido Por el paso del tiempo Pero eso no nos hace bajar los brazos Porque eh, Sin duda el objetivo era claro Y todo el mundo se pone su meta Esta asociación se puso esa meta Conseguir fuera de una manera o de otra Ya bien recaudando dinero Por medio de las cuotas O bien por actividades culturales También haciendo convenios con, el, con la administración Para que Pudiéramos llegar a un buen común a un, a, un, a un punto final Que es ese, el de que estén todos Restaurados y expuestos al público, que es lo que realmente nos interesa, para que todo el mundo los pueda disfrutar. Y no estén pues ni caídos en el olvido, ni tampoco estén encerrados en despachos y, y que no sean accesibles. Para nada, lo que queremos es que todo el mundo los disfrute, porque para eso han estado muchas personas, muchas ejecutivas, dentro directivas dentro de esta asociación y muchos socios que han pasado por ella peleando o en ese sentido, ¿no? poniendo tanto dinero de su bolsillo como empleando esfuerzo y dinero para que eso llegue lo más pronto posible. Has dicho en principio que había 26 cuadros, si no me si no recuerdo mal, sí. aproximadamente, ¿no? ¿Y cuántos sí. habéis podido recuperar? Pues de forma íntegra... Sí. De forma íntegra eh, podríamos decir que el de la quinta condesa de, de Fernan Núñez, que es el de Felicita Roani chabot que tiene un precioso vestido de color azul... Que lo encontramos en la planta baja del Ayuntamiento de Fernanúñez Luego también en la planta superior El, el primer conde Alonso Estacio Gutiérrez de los Ríos eh, Hicimos de forma íntegra Esos dos Y luego también el de la Torre de la Morena Vistas de Palacio de caballeriza Y Plaza de la Villa Y lo que hemos hecho Ha sido luego hacer aportaciones Económicas a, a un tanto por ciento Con el Ayuntamiento de Fernanúñez uh -huh. Han sido aportaciones Bueno, pues mira, para que te hagas una idea un poco de, de cuánto dinero, ¿no? Hablando de las matemáticas, no falla, no falla. ¿no? Bueno, pues hablando un poco de dinero, hemos invertido alrededor de un casi 16.000 euros en, en lienzo. Que no es poco de pago. No está mal, no, no está mal. mal. 16.000 euros para ahí, como ya te digo, 5 euros que aportan nuestros socios de manera anual, al año. 5 euros al año, muy poquitas personas... Claro. Para lo que es una población de 10.000 habitantes Pero muy valioso Porque eso ha hecho que bueno pues Que sigamos poquito a poco avanzando ¿Y tenéis esos 26 cuadros localizados? porque sí, por supuesto están, ¿Están todos aquí? Sí, sí, sí, están todos en uh -huh. eh Mira Muchas veces me dicen Bueno, es que están todos dentro del ayuntamiento Están todos dentro del palacio Bueno, eso para que nos hagamos una idea Hay un cuadro precioso Que está en la, en la iglesia de Santa Marina que muchas veces pasa desapercibido, pero está justo antes de entrar al sagrario, al lado del retablo de la Virgen del Rosario, pues en ese pedacito de en ese pedacito de que queda libre de pared, hay un cuadro que es la imposición de la casulla San Ildefonso, un cuadro precioso de temas religioso. Ese cuadro no está restaurado ese cuadro, no se encuentra en mala situación, en una situación dramática, pero sí a lo mejor requiere pues limpieza y Claro. claro, eso sí, pero afortunadamente ese cuadro está ahí localizado, ¿no? Está ahí. Pero es un cuadro que podemos disfrutar, porque cada vez que vamos a la iglesia lo podemos ver. Sí. Por la altura a lo mejor no se puede disfrutar tanto, ¿no? Porque queda un poco más alto, pero está ahí. Y luego otros, por supuesto, eh, si nos vamos al Ayuntamiento de Fernanúñez, encontramos abajo muchos más cuadros. Sí, Y otros pues están dentro del palacio de Fernández uh -huh. esperando ser restaurados, como es el caso de, de, de Catalina, eh, que, bueno, ha tenido que ser movida y porque estaba en el ayuntamiento y ha tenido que, que desplazarse porque le daba el sol. entonces lo, esa, Ese, por ejemplo, lo han tenido que, que cambiar de sitio, por si no, no habéis dado cuenta de que ella no está donde estaba. Y... ...otro, por ejemplo, que podemos encontrar lo podemos encontrar dentro de algunos despachos... Uh -huh. ...y luego las Condesas de Baraja... ...y el Conde de Baraja efectivamente están dentro del de Palacio Ducal. ...y a esa es al que nosotros hemos dado la aportación de los 2.500 euros. Decía de lo, la localización de los cuadros porque no solamente eh, restauráis cuadros... ...sino también que recuperáis parte del patrimonio cultural de núñez ...con documentación. Sí, esa es una línea de actuación que nos propusimos... Para completar y, sobre todo, para engrosar un poco más lo que es el, el archivo relacionado con la Casa de Fana Nuña y con un y con legado que que, que tenemos, que han habido publicaciones durante el, el tiempo. Y, sin embargo, mmm, desafortunadamente no se puede encontrar en la biblioteca o no se puede encontrar en el archivo del Palacio. Sí. Entonces, eh, eso no quiere decir que ese documento no sea valioso por no estar allí, ¿no? sino que o bien se ha, se ha publicado, o bien se ha, se ha publicado a lo mejor en Madrid, o lo hemos encontrado en coleccionistas, o alguna persona lo poseía y lo ha querido poner a la venta. Entonces hemos ido abriendo abanico a ver dónde podríamos encontrar ese tipo de, de tesoros. ¿no? Y tal es así que había unos grabados que no encontrábamos por ningún sitio, pero como Antonio eh, Arisa, nuestro secretario y anterior presidente, es ya un, un senior en esto de encontrar tesoros, pues poco a poco los ha ido localizando. Aparte también de que ha ido haciendo muchos contactos con casas de, de subastas, con anticuarios y demás, y en algunas ocasiones, cuando ha llegado algo a ellos, se han puesto en contacto con nosotros directamente y nos han facilitado la, la tramitación de poder llegar a un acuerdo económico y... ...y adquirirlo para que, bueno, nosotros en el futuro... ...la intención, por supuesto, es cederlo a... ...a todos los vecinos y vecinas de Fernández Pues digo que no es fácil localizar esa documentación... ...porque tenéis que hacer a subastas... Sí. ...a particulares, etcétera, sí, etcétera. Sí, efectivamente, no sé si recordaréis que, que... hace, no mucho tampoco, en este año pasado... ...pues... ...nos encontramos con una sorpresa... ...un, un retrato del quinto conde de Fernán Núñez... ...el último capitán de Galera Española... Que lo encontramos en una subasta uh -huh. Lo encontramos en una subasta Y en ese momento en el que ya se localiza El día de la subasta y cuando finaliza Pues uh -huh. vemos el precio de salida Vemos que pf, podríamos afrontarlo Y entonces nos callamos Para que no hubiera muchos pujadores Mantuvimos silencio Y en el, día, en el mismo día de la, de la adquisición de ese cuadro nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Fernández para decirles que estamos dentro de una subasta, que estamos pujando para ese cuadro, que es un cuadro interesantísimo para, para nuestra localidad, ya que además la esposa de este señor, el del quinto conde de Fernández Núñez, vivió durante un tiempo aquí en Fernández Núñez. Ella fue, porque el quinto conde de Fernández Núñez fallece por perlesía, Ella se queda a cargo de la, de la administración de la casa de Fernández Núñez y fallece aquí en Fernández Núñez. Con lo cual era importante porque claro. el, esa conexión histórica merecía mucho la pena pujar sí. por ese cuadro. Y de hecho fue el primer cuadro que nosotros como asociación restauramos. Era, era de, de, de justicia intentar por todos los medios que estuviera aquí en el pueblo. Y efectivamente así se... Así se consiguió, eh, afortunadamente hicimos una puja en los últimos minutos un poquito más superior a los demás pujadores Y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para afrontar eh, el gasto económico pues de manera conjunta Que es como se tiene que trabajar claro. mm. eh, Bueno, cuéntanos eh, un poquito qué proyectos más inmediatos tenéis para... ¿Para vuestra asociación? Pues sí, mira, en noviembre, el 13 de noviembre pasado de este pasado año hicimos una ruta muy bonita dedicada al tercer conde de Fernán Núñez porque además hacía el 300 aniversario de su fallecimiento y nuestra intención es que este año la dediquemos, o dediquemos una segunda jornada a, este, a esta figura, el Francisco de los Ríos, nuestro tercer conde, y que luego además también eh, hagamos otra actividad cultural relacionada con el sexto conde. Con su, con su nieto el que hace la capilla, el que remodela el palacio, el que conserva es, toda esa colección de lienzos, incluso la amplía, en fin. Y, bueno, y por supuesto, eh, recupera ese, ese santo grial de su abuelo, como fue el libro del hombre práctico, que fue una de las adquisiciones más importantes documentales que hemos localizado dentro de la asociación, ya que esos ejemplares son prácticamente imposibles de, de localizar porque no están a la venta. Nunca Ajá. están a la venta. Son mm, pequeños tesoros que, que el coleccionista los tiene en casa y los y los eh, disfruta para su privacidad. Y, sin embargo, pues tuvimos mucha suerte de poder localizar dos. Uno con, con pasta original, otro no la tenía. Teníamos que hacer entonces una restauración de esa misma documentación y nos inclinamos porque fuera al 100% original. Y, efectivamente, lo, lo conseguimos. Entonces... Eh, Su nieto luego lo reedita y, bueno, pues hay una conexión también muy bonita ahí que nos gustaría mucho poder continuar abriendo una actividad dedicada al sexto Conde de la Villa. Pero para eso necesitáis también ayuda económica y, por supuesto, que haya más socios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer uno socio de, de vuestra asociación? La verdad es que es sencillo. Para toda la familia, como se suele decir. Fácil, sencillo y para toda ¿Y la familia. económico. Sí, económico. Es cierto que este año nos hemos planteado subir la cuota, que siempre es de 5 euros. Subirla año? un poquito, ¿Al año? Al año. Al año, que eso es. Solamente eh, subirla un poquito. El motivo principal es que nunca hemos movido el precio durante estos 16 años. Pero tengamos en cuenta que los lienzos que quedan por restaurar son lienzos que ya tienen el peso de esos 16 años de, de, claro. de retraso, por decirlo así, ¿no? Bueno, tienen muchos más, pero a ver, eh, sí, sí, desde sí, que claro. se inicia la asociación, pues pues son 16 años más de, de retraso. Entonces, ya que está tan cerca y que se vislumbra el final de este trayecto, pues démosle un empujoncito para que sea lo antes posible. Afortunadamente, los dos gigantes, los dos cuadros de árboles genealógicos de la Casa Ducal, eh, van a recibir una subvención por parte de Diputación de 20.000 euros, que eso hace mucho porque la Asociación Cultural eh, no podía afrontarlo. Igual, en una partida presupuestaria, pues también eh, supone un peso un poquito más importante, ya que todos los años suele ser alrededor de los 7.000, 7.500 euros, ¿no?, lo que se lo que se asigna para, para esta restauración de patrimonio. Eh, específica, me refiero solo solo a los lienzos ¿eh? uh -huh. Entonces pues es una ayuda muy buena Que vamos a poder recibir en, en nuestro pueblo para que, bueno, pues para que esos dos titanes Como yo los llamo muchas veces Pues puedan también ser restaurados Junto por supuesto con una aportación municipal Porque mmm, son dos cuadros, son dos lienzos Y son muy grandes pero son eh, significativamente importantes porque ahí es donde se ve toda la sucesión del linaje y de esa manera nos podemos hacer un poco a la idea de la magnitud de la Casa Condal de Fernández Núñez, que eh, no es por nada, pero tiene su, su importancia. No hay que hacer, claro, claro. ni mucho menos la historia que nos une a ella. ¿no? Eh, simplemente ve de a Madrid, pasa pasea por... El paseo de Fernando que está en el retiro. O sea, eso ya nos dice mucho. Y eso es un reclamo muy bueno a la hora de que nos abramos un poco al mundo y nos empiecen a conocer. No solo palacio, palacio, palacio. No, no, es que el continente eh, es importante, pero es que el contenido quizá lo sea aún más. Claro. Uh -huh. Y, y sobre todo eso, que estamos eh, aportando cultura uh -huh. e historia de nuestro pueblo, que es hay pocas cosas más importantes que esas. Sí, desde luego. Yo animaría también a, a, a todos los centros educativos a que abrieran actividades también para, para intentar acercar esa cultura Y ese legado a, a la gente joven. Claro. Y es así porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, y esto ya lo digo a título personal, eh, yo recuerdo de cuando yo era pequeña que había un libro que era, se llamaba Mi Pueblo, Fernández Núñez, y en él eh, nos contaba, era una parte muy pensada muy para, para los niños pequeños, ¿no? No sé, recuerdo si tendría ocho o nueve años, y efectivamente había un libro de historia local que hicieron un grupo de profesores para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos lo que era el Pozuelo, supiéramos quién era, por ejemplo, el, el ilustre escultor don Juan Polo, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, vamos a empezar así, vamos a empezar desde pequeños valorando lo que tenemos, y de esa manera vamos a construir personas que se sigan preocupando por, por el patrimonio local. Uh -huh. Y yo creo que eh, nuestra junta ha sido fruto de esa, de ese tipo de incertidumbre. Del, desde pequeños valorar lo que teníamos Y bueno, que responderlo en valor Pues cada vez más bueno. Además es muy bonito cuando viene alguien de fuera Y te pregunta mm. este palacio En fin, eh, te preguntan algo de historia Y tú sabes responderle eh, eh, Lo que ha pasado ahí La historia, etcétera, etcétera Y um, tiene que ser realmente bonito eso ¿no? Sí, no hay mayor orgullo Que poder ser buen embajador de claro. tu tierra Y, y hablarla, además, transmitiendo esa pasión y ese y ese compromiso de que tu pueblo tiene mucho que ofrecer. Efectivamente. Bueno, pues, Paqui, si quieres añadir alguna otra cosa más que se haya quedado en el tintero. Sí, simplemente yo agradecer enormemente a Onda Marina Radio por prestarnos voz eh, en esta ocasión para dirigirnos a todos los vecinos y vecinas de Zona Núñez. Decirles que en estos 16 años hemos podido adquirir siete libros que tienen relación con, con la Casa Condal que efectivamente luego hemos podido poco a poco recopilar cinco grabados también que todo eso va a estar expuesto en el futuro que lo van a poder disfrutar que vamos a seguir en esta línea de actuación y aunque ahora nos hemos quedado sin recursos todo hay que decirlo porque eh, en estos dos años el aporte económico a todo, eso, a todo ese inventario que acabo de comentar ha sido por un valor de 2.400 euros más luego hemos aportado ahora 2.500 euros para el lienzo de la Condesa de Baraja y este año pasado hemos llegado a dar también un dinero importante que fueron 1.400 y pico euros para la adquisición del quinto conde de Farnanúñez de ese retrato que os he comentado que salió a subasta eh, ya no podemos estirar más los 5 euros ya necesitamos Que ese compromiso siga fuerte, que apuesten por esta asociación que está haciendo grandes cosas, sobre todo porque trabaja muy de una manera minuciosa por y para su pueblo y que eh, en el momento en el que tengamos esos lienzos todos restaurados y hayamos engrosado nuestro archivo municipal relacionado con Fernández Núñez, podremos estar muy orgullosos, sentirnos muy satisfechos de que no lo hemos hecho solos. Hemos caminado con todos nuestros compañeros y con todos nuestros vecinos y con esas personas que estuvieron ya en la presidencia, que, que no han dejado de trabajar desde que se inició esta andadura. Y sobre todo el legado tan importante que dejamos a nuestras próximas generaciones. Totalmente. Eh, es una cosa que vamos a disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y que, bueno, que va a perdurar por siempre. Yo ya reclamo públicamente, eh, como, como presidente de la Asociación Cultural, por favor, un museo local. Uh -huh. Sea como sea, pero un museo local. Cualquier pueblecito de Ferranuña necesita un buen, buen museo Eh, vas a cualquier parte de, de la provincia de Córdoba y cuando entras en un museo pequeñito, que, que, que no le falta detalle, que está totalmente mimado, bien estructurado, es eh, una manera, una ventana preciosa y perfecta para realizar actividades, para que todo el mundo pueda acceder a la cultura y, a, y al patrimonio local. Atraer de una turismo. manera muy sencilla Que ah. solo mirando por internet Museo Fernández Sería maravilloso Atraer turismo, en fin así. Un poco de todo Bueno, pues Paqui Pintor Presidenta de la asociación Los Ríos Muchísimas gracias por haber venido a los estudios Donda Marina Radio Y que sigáis durante mucho tiempo Trayéndonos ese legado cultural Que desde luego no tiene precio Eso es Yo solamente me despido para deciros Que lo único que tienen que hacer Para ser socio de la asociación Es meterse en el Facebook Los Ríos Y ahí pueden perfectamente contactar con nosotros para hacerse socio Perfecto, pues muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.